Para que lo escuchas cuando a ti más te guste, el día que más te convenga y a la hora que más desees. Aparte de escuchar el programa, también te puedes encontrar las noticias más destacadas de la semana, lo que se refiere a la música local de Euskal Herria, agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia, el Facebook de este tu programa. 90 minutos, hora y media, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local. Hoy con varias novedades, el adelanto del nuevo trabajo discográfico, primer álbum en solitario de Cuchi Romero. También escucharemos el adelanto primer sencillo para el nuevo trabajo de la banda de Nafarroa Cuarto Oscuro. El álbum saldrá en abril, hoy escucharemos el sencillo adelanto del álbum Fénix. Nos iremos al recuerdo, nos iremos con el álbum libre de berry Charrac. Escucharemos la canción Gesur Bat milia Aldiz y escucharemos una versión especial que han hecho dos de los componentes de la banda del norte de Nafarroa, Escian, de ese tema. Y también nos iremos al nuevo larga duración de Caótico, el álbum Sindicato del Crimen. Escucharemos dos de los temas incluidos en ese nuevo larga duración. Y también os daremos a conocer esa mini entrevista que hemos sacado a través de YouTube de la banda Caótico, presentando este nuevo larga duración, hablando de su gira anterior del álbum EH Calin, hablando de las colaboraciones que han tenido en este disco. En definitiva, hablando de ellos, de Caótico... Y también, por supuesto, escucharemos mucha más música durante estos próximos 90 minutos, durante esta próxima hora y media, en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Jueves de 6 a 7 y media en directo, fin de semana, misma franja horaria, 6 a 7 y media de la tarde en repetición de Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Y si te parece, vamos a comenzar el programa de Uscal Música de hoy y lo vamos a hacer con la primera de las novedades. Nos vamos a ir... Con el nuevo larga duración Primer álbum en solitario de Cuchi Romero, ya que el próximo martes 15 de marzo sale No soy de nadie, un disco que recoge Un puñado de nuevas canciones Que Cuchi Romero, cantante y letrista De María ha estado tocando En conciertos acústicos Acompañado de Juanito Lorente Y Pete Marco, el CD Lo venderá él mismo desde su página Web cuchiromero.com El próximo martes 15 de marzo Salo lo que es el primer larga duración, no soy de nadie primer trabajo en solitario para Cuchi Romero, hoy escuchamos el adelanto, no me beses en la boca, con este tema comenzamos el programa de hoy de Euskal Musical Música patio de muertos me toca vivir son 20 y la cama al mí bar seré mientras se cuecen las habas te quiero decir olvídame fuerte igual que tem nunca seremos harina el mismo costal Le pido nombre a sus ojos Y se echa llorar Me bebo el aceite por ti De los pezones del aire Tierno estaré ya No me beses eras, no pienso remar Iré contra el faro Tu desmúndate Llévate miel Y maldice mi estampa al pasar Deshójame el trébol Ahí estaba sonando la primera de las novedades, el adelanto del nuevo álbum, primer trabajo en solitario de Cuchi Romero, el sencillo no me beses en la boca del álbum No Soy de Nadie, álbum que saldrá el próximo martes 15 de marzo que lo venderá él mismo desde su página CuchiRomero.com. Com. Y nos vamos con otro adelanto discográfico, nos vamos con la banda de Nafarroa Cuarto Oscuro, ya que el pasado viernes día 4 de marzo se presentó Bajo Cero, primer single extraído de Fénix, el nuevo álbum de la formación Navarra Cuarto Oscuro. Bajo Cero cuenta con la colaboración a la voz de Beatriz Rico y el disco estará disponible... En los formatos CD Audio, LP Vinilo, edición coleccionista y venta digital. Y verá la luz en el mes de abril bajo el sello de Fish Factory. La formación la componen Luisja a la voz y al bajo, Oscar Ripper a la guitarra solista, Chiqui a la guitarra rítmica y Angel a la batería. Nos vamos a quedar pues con este adelanto. Lo dicho, el álbum sale en abril, pero aquí tenemos ya el sencillo adelanto bajo cero de la formación Navarra Cuarto Oscuro. vivo por un gesto una intención y no por el mismo te Que también es novedad esta semana en Euskal Música Ya que el disco saldrá en el mes de abril El álbum titulado Fénix Ahí estábamos escuchando el sencillo adelanto bajo cero Y nos vamos ahora con la formación de Lecumberri Berri Charrak ¿Te acuerdas de aquel álbum libre? y ¿Te acuerdas de aquel tema que es Surbat Millaldis? Pues es lo que vamos a escuchar a continuación Pero después vamos a escuchar Una versión que han hecho dos de los Componentes de la formación del norte De Nafarroa de Sian, Suriñe Y Fran, a la guitarra y a la voz Una versión en acústico De este tema, Gesur Bat Millaldis de Berry Charrac Música e di beonzel lorea cosa tiramel sale sa verità che go se usando il tempo mai talenza co cayo I know that you tonight tell me you are guys to era yeah era ahí Sonaba el tema original de Barry Charrac, Gesur Bat Millaldiz, extraído del álbum libre, y así sonaba la versión que ha hecho Suriño y Fran de Sian de este tema, Gesur Bat Millaldiz, con la guitarra y a las voces. Y después de escuchar a Barry Charrac y la versión de Suriño y Fran, nos vamos con Caótico, que ha vuelto con nuevo trabajo de estudio, Sindicato del Crimen, noveno trabajo discográfico, el séptimo de estudio de los de Agurain. Sindicato del Crimen es un disco rápido, contundente y apahullante. Las 12 canciones, una de ellas es el euskera. Este es un trabajo bastante variado en lo que a ritmo se refiere, y musicalmente resulta muy enriquecedor y extenuante. Caótico ha conseguido hacer un disco redondo, con grandes temas desde el primero hasta el último. En estas 12 composiciones hay una amalgama que a medida que avanza la reproducción del disco, uno se sorprende constantemente y nos dejan joyas como La Vista Atrás, una de las más pegadizas o Garay Berriá, tema neuskera. Para este disco colaboran a la voz Peón kurch y César strawberry de Defcon 2 en A Quema Ropa y también aportan sus cuerdas vocales Odey de Arcada Social Magu y Sala de Potes Dirty Brothers en Inteligencia Artificial y Vergüenza y por otra parte en eco aporta A la letra de la canción en euskera Garay Berria Nos vamos a quedar con dos de los temas incluidos en este nuevo Larga duración, Garay Berria Y el tema Pólvora Legal Y después de escuchar los dos temas Escucharemos esa mini entrevista Que hemos eh, extraído de Youtube Hablando ellos, Caótico De este nuevo Larga Duración, Sindicato del Crimen De los conciertos de su anterior álbum EH Caling De las colaboraciones que ha habido en este disco En definitiva, de todo lo relacionado Con esta banda Caótico ¡Todo! Ni nadie se siasen... Pues eso, somos caótico Y aquí estamos, recién acabados de grabar el disco Y nada, pues eso El disco lo hemos hecho en Iain Studios Está en Usurbin, hemos vuelto a repetir Con Aritza Regui, que es una persona Que hemos trabajado muchos años con él Ya en directo y en estudio Y pues, estamos muy cómodos con él Y nos gustaría y También ha vuelto a repetir Jimmy de S.A. Que pues, como productor nos ha hecho una mano increíble no Y creíamos que iba a ser el más adecuado para volver a repetir un poco el disco Bueno, pues sí, nos pues sacamos la gira de LH Colling, que la verdad es que nos ha ido muy bien, Me ha ido muy bien porque es un disco que se ha alargado en el tiempo, pero pues los conciertos se van notando ¿no? cuando van pasando los discos, recién salidos siempre hay un poco más, y la verdad es que ha sido un poco a la inversa, ¿no? Empezamos con bastantes fechas el primer año el segundo se mantuvo y el tercero que era igual el que más alejado de, de la salida del disco, ha sido el, el que más, más conciertos ha habido, o sea que por parte de, del público y de la gente la verdad es que ha habido muy buena aceptación y esperemos que este nuevo pues pues sea igual o ¿no? parecido por lo menos sí, la verdad es que ha sido tres años intensos ahora ¿no? giramos estado por toda la península más que nunca porque siempre al ser el grupo de escalaría pues siempre nos hemos quedado pues más o menos siempre por casa ¿no? como se dice pero este último año ha sido pues visto por toda la península por todo el estado y con una con un resultado muy bueno entonces Estoy contento, pues ya casi a los 100 conciertos 98 han sido me parece, 98 exactos este, sí. este año hemos contado con Graffita, con Joel para que nos hiciese sí. la portada, habíamos visto ya cosas de él y la verdad es que, es que nos gustaba el curro y también queríamos darle una forma diferente, otro color, ¿no? a lo que es la banda y así y, y bueno, enseguida, enseguida conectamos porque nos hizo tres ideas de, sí. escuchando un poco la maqueta de lo que había nos mandó el boceto y Desde ahí ya, ya nos gustaba, ¿no? Entonces, elegimos un poco, tiro para adelante y la verdad es que muy contentos. Lo mismo que el título, no fue algo en consenso ahí, pues pensando un poco cómo está la situación y sindicato del crimen, yo creo que ahora mismo con todo este tema de elecciones y cómo estamos con corrupción y en general, creemos que sindicato del crimen de dónde viene, pues también está muy bien volverlo a repetir ahora mismo. Pare para desollar. Como no deben estar. La mezcla el beau se roulao. Baston que un contrato de parar por trabajar. Ha sido, la verdad que trabajar con estos pues, siempre te exprimen, o sea, los ves con tanto nivel que te intentas exprimir al máximo para llegar a lo que te están exigiendo, ¿no? Alguien en ese sentido sí que Sí que te sientes bien el, el, el hecho de esto, de poder... ...haber sacado todo lo mejor de ti, ¿no? Y... Sí, la verdad es que sí. Sí, porque somos bastante comodores, ¿no? Por no decir otra cosa y... ...y, sí, bien, bien. y trabajando con Jimmy y con Aritz, pues eso... ...lo que dice Morch, te exprimen mucho... ...pero siempre sabiendo que puedes hacerlo... ¿no? No, ...no más de lo que puedes o lo que debes o... Sí, te, te, hacen sacar, te hacen sacar lo mejor de ti. Sí, sí. Eso es. Las pistas son... ...van a ser 12 temas... ¿No? y al final la temática pues un poco sí que sigue siendo caótico, ¿no? Un poco reivindicación social, un poco de un poco de todo, ¿no? Realmente. Sí, casi todos los discos, ¿no? Pues eso, temática política social y lo que vemos a nuestro alrededor siempre, ¿no? Lo que escribimos sobre lo que nos molesta, lo que no nos gusta y lo que queremos que cambie, entonces un críticas Criticar, Pero no hay otra cosa que hacer ahora, ¿no? Estás, estás los huevos de toda la gente y pues cosa pues, hay que meter caña. Si quieres que cante la pasta, así huele la traición. Vestido con pantalones de joder al personal. Para revientar acceso como lince a la medalla que lograr. una canción que se titula Garay Berriak pues eso pues en temática es un poco pues el tema político que vivimos ahora mismo el cambio que se está viviendo entre comillas aquí y respecto a eso ¿no? entonces un tema que hemos metido creemos que todos los discos iré alguna bueno pues hay varias colaboraciones ¿no? en un tema pues van a colaborar César Strauber y Peón Kurt de Edcon y luego en otros dos temas colaboran los pues, colegas de Mondra y Odey y Boyer Veitia, de Arcada Social y su hermano. Luego también está Sala, que toca en The Potes Dirty Brothers, pues colaborando, ¿no? Los tres haciéndonos unos dúos ahí, unos coros Asustina. elegantes, asos estilosos. pero bueno, pues para el videoclip la verdad es que andábamos un poco justos de fechas, ha tenido que ser algo no tan elaborado igual como, como el último, Tamp tampoco lo hemos visto, ¿no? Igual nos sorprendemos, pero ha sido un poco más rápido, ¿no? De... de... Se lo grupo como un live tocando Y bueno, todavía nos tienen que mandar todo Sobre la canción que va a ser el single Es un poco de fiesta, ¿no? Que siempre tenemos esa canción de, de fiesta De salir de marcha y tal Y la verdad es que tenemos que agradecer Sobre todo a la gente Que estuvo el domingo este pasado En Asteche sí. En Asteche En Asteche sí, ¿no? Eso es Que, que lo dieron todo y bueno, la, yo creo que nos lo pasamos bien ¿no? Fue un domingo, totalmente y, <risa> y totalmente acabó <risa> eso, eso. Pues es, El videoclip es el single, ¿no? que, que, hemos, que o sea, hemos pensado que el single también tenía que ser un poco eh, escuchable para todos los oídos y así como en H.Colin fue algún tema rápido, este ha sido un poco más fácil de quedarse, un ¿no? estribillo pegadizo así un poco así la, la intención. Bueno, y Benyat Gancheri, que ha sido el encargado de, de, de dirigir el, el video. Este disco lo hemos autoproducido nosotros y hemos pensado que lo más adecuado era trabajar con ellos. Veíamos que las forma de que trabajar de promo y de todo era la que más nos convenía a nivel estatal y, y con ellos estamos y si el tema digital también lo trabajan muy bien pues es. entonces pues es una plataforma más pues que, que hoy en día hay que aprovecharla como sea tenemos sí. previsto presentar, bueno hace una presentación de una rueda de prensa en Bilbao <coughs> después haremos salas, también hay, pues no sé si tocará algún snack alguna firma de discos por Barcelona, Madrid y así Y estamos en Santander presentando, y también en Bilbao, vamos Madrid, Barcelona, bueno Cáceres y... Sí, ahora va a ir varias ya... hoy. Oviedo, Salamanca... Sí. Bueno, Peña, pues un saludo de Caótico desde Aburain. Esperamos veros en los conciertos y... Y disfrutar del nuevo disco. ¡Gracias!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 Las oficinas del sello Gor, Infiernito Guitar Shop, la cafetería Itai. El sábado 23 de abril, a partir de las 7 y media de la tarde, delevi, celebra Kongor de su 25 delevi, aniversario, delevi, concierto delevi, recomendado dele, por Euskal dele, Música. Surebe azabelta kadabil. Suregarunak berri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 Diseño de este CD está basado en pinturas del integrante del grupo Under Echaniz. Los integrantes de Lenaun son Iker Martínez de Zuazú, Egoich Olalde, Yoseba, Aramuru y Ander Echaniz. El grupo se formó hace tres años y en todo este tiempo ha trabajado mucho para componer y encontrar un sonido propio. Todo ese proceso les llevó en julio del 2015 al Estudio Karate de Andoain para grabar con Kaki Arcadazo estas 11 canciones que suponen una muestra de todo el material compuesto por el grupo. Esta formación Lenau ha buscado un sonido rock natural de otra época dejando espacio para sonidos de corte más pop. Entre otros estas pueden ser algunas de las bandas das que más les han influenciado de Band, Neil Young o Wilco. 11 canciones son las que se incluyen en este primer larga duración, primer álbum que lo podíamos descargar gratuitamente en las redes sociales en septiembre del año pasado y que desde el pasado 3 de febrero el disco ya está a la calle en formato físico. De este primer álbum te vamos a extraer los temas Susenian, Emitichen y Escuta tú. Estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer larga duración de esta formación, Oñatiarra Lenau. Y de la formación Lenau nos vamos con beira una banda que nace en Oyarzum con John Martín egón Arúa Barrena en 2006. La razón principal de beira es profundizar en los versos musicalizados y hacer confluir de la forma más apropiada letra y música. beira comienza pausadamente pero sin prisa. Crear ritmos, escribir letras y fusionar ambas para que los versos musicalizados se conviertan en canciones. Incluyen dos temas en los discos recuperatorios Mascutik Les Sotirá y Euskar Aren En 2013 el dúo autoeditará el disco Dena Es de Nean Eser, sonidos y textos con cierto sabor melancólico. Los directos, en cambio, contienen humor y más ritmo. beira ha grabado este su segundo larga duración, Margot Tuberria durante 2014 y 2015 en los estudios Ame de Mutricu. Este segundo trabajo discográfico tiene unas letras bien construidas y cuidadas a las que se les une melodías brillantes y ritmos variados. Nos vamos a quedar pues con este segundo larga duración de la formación Beira editado por el sello discográfico Vagaviga y de él te vamos a extraer los temas Niriburuari y Kesko Keskaka. Bisak, zerura hurbil zen gaitu bisa bisa Laan bat ohitza bazaude baina ezzaude Zurekin baina, baina Ni gabe es naude gaude Hamek segin jote dugu Lehiotik ahí estaban sonando dos de los temas incluidos En este segundo larga duración de Beira Una banda compuesta por John Martin a la voz Igor Arrua Barren a la guitarra eléctrica Clásica y programaciones Urchi Olasiregui al bajo Garicoich Amundarain a la guitarra Acústica clásica y teclados Y Miquel Arrua Barrena a la batería Y percusiones, ya llevo unos meses En la calle lo que es este álbum Margot Uberria, segundo larga duración De la formación Beira Y nos vamos con la formación mambabit Que es la referencia de la música pop rock Electrónica de Bilbo desde hace una década Cada. paint Me In Black es el nuevo larga duración que lanzan con 10 canciones llenas de estribillos que enganchan y sonidos electrónicos que marcan el potente directo que son capaces de ofrecer. Letras que hablan de pasiones, de pasiones adictivas y hasta de pasiones más adictivas todavía. Mayor presencia de guitarras naturales en las voces, sesiones de magnetismo electrónico incitando al baile y baterías compactas unidas a los característicos bajos potentes sintéticos de la Mamba, así es como se denomina esta banda Mamba Beat el álbum Paint Main Black y lo que te vamos a extraer son los temas Esinlori Kegin y Addiction to Skyper Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este álbum, Paint Main Black, de esta formación de Mamba Beat. Los temas titulados más concretamente sin Lori Kegin y Addiction to Escape. Y es que cada jueves, cada fin de semana, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, tenemos para ti todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Hemos comenzado con el adelanto discográfico del nuevo trabajo de Cuchi Romero, también el adelanto del nuevo álbum de la formación de Nafarroa, Cuarto Oscuro, nos hemos ido con el álbum libre de Barry Charrac para escuchar el tema Gesur Bat, Milla, Aldiz y la versión que han hecho Suriñe y Fran de la formación Esian de este tema, Gesur Bat, Milla, Aldiz de Barry Charrac, hemos escuchado a Caótico con dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración Sindicato del Crimen y además una mini entrevista hemos escuchado a Lenau, a Beira y ahora acabamos de escuchar dos de los temas incluidos en el álbum paint Main Black de la formación Mamba Beat y nos vamos a Iruña, nos Comenzamos con la formación Bricada Improductiva, un álbum... Gato por Liebre es el segundo larga duración para Héctor Navarro a la batería, para Héctor Tuella al bajo, para Álvaro Astiz a la guitarra y teclados, para Sierra la raíz a la trompeta, para Mario Pérez al trombón y para Javier Morrás a la voz y coros. Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, dos de los componentes de la banda, para hablarnos de su trayectoria musical, para hablarnos de sus dos trabajos discográficos que tienen en el mercado, para hablarnos de sus conciertos, para hablarnos de esta formación, para hablarnos de... Brigada Improductiva Además se trajeron la guitarra Y pudimos disfrutar de un tema en acústico Nos dejaron su disco Gato por Liebre Y lo que vamos a hacer es escuchar Todos de los temas incluidos dentro de ese su álbum Tiempo de Cantar y su Susenean Con la colaboración de Xavi Solano De Esnebelcha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 Volaremos con la rabia ras de cielo al abrigo del sentir de tus latidos dio rayo desesperante el abismo somos humo de vieja somos la sonrisa del mendigo somos la gota que se refleja en cada palabra que te digo Es el momento de hacer ruido De soñar y cambiar lo que ha ardido Descubrir ese nuevo camino Para es momento decisivo De explicar al mundo que estás vivo Porque es tiempo de cantar Saltaré, gritaré Con la fuerza de mil huracanes Quemaré como el fuego de un volcán Es tiempo de cantar Saltare Son ambos de los temas incluidos en este segundo Larga duración para esta formación de Iruña Para Brigada Improductiva Y de Brigada Improductiva nos vamos con Algo más cañero, nos vamos con algo más de fuerza Nos vamos con algo más de caña Nos vamos con el primer EP De la formación Ni Caos, una banda Que acaba de editar lo que es Este EP de cuatro canciones EP que le han llamado Estanda Y de él te vamos a extraer los temas Milaka Begui y Shugea Etabelea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 Facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia Para que tú lo escuches cuando más te guste, el día que más te convenga Hoy hemos escuchado adelantos discográficos de Cuchi Romero El álbum No Soy de Nadie, adelanto discográfico El martes 15 de marzo saldrá a la venta También hemos escuchado el adelanto de la formación de Nafarroa Cuarto Oscuro dentro de su álbum Fénix Que saldrá en el mes de abril Hemos escuchado a Berri Charrak con el tema que Gesurbat Milladis Y la versión que ha hecho Suriñe y Fran de Esi También hemos escuchado a Caótico con el álbum Sindicato del Crimen, los temas Garay Berria y Pólvora Legal y una mini entrevista que hemos sacado en Youtube. Hemos escuchado a Lenau, a Veira, a Mamba Beat, a Brigada Improductiva y dos de los temas incluidos en el primer EP de la formación Nick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 Eksistok